Sí, p a l i muchas gracias. Estamos aquí en el recreo mercantil, como vos decías recién y también escuchábamos al director de Deporte Municipal, se va a anunciar o, este, el nuevo Provida que tiene este, una particularidad porque se festejan 30 años en un año redondo, habitualmente los, los años redondos se tienen que festejar y aquí hay varios intendentes de varias localidades de la provincia de La Pampa que quizá en algún momento podemos escuchar y sobre todo saber qué les pasó en cada uno de los pueblos de La Pampa con el Provida después. de t r e i n t años. a Vamos a hablar unos minutos que nos atiende amablemente a ver a Beldaño, el intendente de 25 de mayo, para este, para conocer qué qué les pasó a ellos con el ProVida y sobre todo、eh, si le ha cambiado la vida a la a la población, un programa que atiende las emergencias, pero es un programa de mucha sensibilidad porque atiende a los pibes, a las p i b a s pero también a las familias que necesitan un servicio que quizá un privado no lo puede dar. A Beldaño, buen día, ¿cómo le va? Eh, buenos días, buenos días para toda la audiencia. Y bueno, la verdad que en, en los pueblos del interior, calculo que la mayoría de los pueblos del interior y pueblos muy alejados del oeste como estamos nosotros, el PROVID ha sido,、eh, creo que la solución definitiva a todo lo que tiene que ver con una política pública, social del Estado y en función de los, de los que menos tienen siempre, ¿no? Este, en 25 de mayo hasta el día de hoy todavía no hay、eh, colonias de vacaciones privadas. Es como que se toma como una colonia de vacaciones y que es lo que decías vos, un poco se le fueron mechando muchas cosas, agregando cosas, poniendo la impronta de cada uno de los intendentes que también ha ido pasando y、eh, siempre ha sido un programa este, provincial. Muy descentralizado y por supuesto las municipalidades también、eh, aportando, ¿no? Pero creo que por lo menos a 25 de mayo, o sea, si no haces pro vida es como que no existís, s v i s e Una cosa así. ¿Y a qué、eh, la familia lo debe esperar, digo, si no hay un privado que haga un servicio como este? Exacto, sí, sí, sí, sí. Todo el mundo esperando, o sea, a nosotros la verdad que cada vez nos satura más el polideportivo porque, bueno, este, nuestro polideportivo está quedando chico y es el, o sea, el pro vida es, es todo. El 25 de mayo,、eh, la verdad que lo podemos resumir como, como el programa. Eh, por excelencia de, de、eh, la temporada de verano y por supuesto en v i e r n o también, porque bueno, el 25 no para en todo el año, este, pero ya te digo, no hay privados que estén haciendo este tipo de actividad. Y también se le sumaron los más chiquitos, los más grandes, los abuelos, este, las mujeres. O sea, hoy, hoy Proida, digamos, es de la familia. Creo que e d a poco se fue este, metiéndole más cosas, cada vez más cosas al, al tema del programa. Y hoy, después de 30 años, o sea,、eh, yo haber pasado por todas las etapas, ¿no? Eh, primero de, de, de como se llama, de líder, después estuve de bañero, siempre el 25 de mayo, este, le f u i coordinador y hoy como intendente, ¿no? O sea que los 30 años prácticamente los viví todos、eh, dentro de, de la municipalidad y dentro del provido también. Linda, linda experiencia, linda, este, linda historia. Seguramente conociste de familias que necesitaban esa, ese servicio y no lo tenían con un privado, pero sí el Estado se lo podía brindar. Sí, sí, sí, sí, la verdad que sí. Este, tampoco en este momento, o sea, no, no tenemos p i l e t a s privadas, o sea, 25 de mayo.、Eh, ahora hay una que está iniciando, creo que va a ser la primera temporada que va a ser. Pero bueno, es, es como que todo el, todo el mundo espera a que arranque el Proida. v O sea, no es el Polideportivo, es el Proida. v Así que bueno. Y para vos, como intendencia, seguramente. último provida digo、sí. vas, no vas a ir por la reelección no no no ya está decidido o sea ya lo hemos comunicado en todos los medios este ya tenemos también nuestro candidato así que bueno este creo que cuando uno le pone todo a la función Eh, nos agotamos, en algún momento nos agotamos, y es bueno que venga sangre nueva, sangre joven, o sangre vieja, pero nueva en la política. Este, así que apostamos a eso, apostamos que, que seguramente va a, va a ser mucho mejor el gobierno que viene que el que estamos terminando. Bien, un político nunca se jubila, ¿qué vas a hacer? No, no, yo sigo siendo presidente del partido,、el、25 de mayo, vamos a trabajar mucho desde ahí, apoyar al gobierno, porque creo que hoy los gobiernos necesitamos el apoyo de nuestro, nuestro respaldo político, que muchas veces no lo podemos dar, porque los intendentes somos a su vez los presidentes de, la, de las unidades básicas. En este caso,、eh, de los radicales era de otra cosa, pero、eh, es un poco eso, ¿no? Es acompañar al, al intendente que estoy convencido que va a ser el, el intendente que propongamos nosotros, que propusimos nosotros, así que lo vamos a, a respaldar durante cuatro años. Y bueno, Dios dirá, el 2027 no está tan lejos, así、uh -huh. que veremos a ver qué hacemos.、Bien. ¿Cómo quedó el 25 de mayo desde que asumiste la gestión? No, es,、eh, o sea. Creo que 25 de mayo es, es como el ave fénix, ¿no? A, vuelve a renacer. La verdad que lo dejaron en, en cenizas, no en cenizas, en llamas lo dejaron en 25. Y hoy podemos decir que cuando nos retiremos vamos a dejar. Me atrevo a decir porque s mi municipio e l mejor municipio de la provincia, seguramente los demás dirán lo mismo del DEL,、sí. este, pero creo que no, no, no va a quedar con una deuda, va a quedar con un parque automotor este, en excelente estado, sin personas con carpetas psiquiátricas o psicológicas, o sea, cosas que, que, que son impensadas, ¿no? Y por supuesto con una sociedad、eh, totalmente tranquila. Digamos, con una paz social que creo que、eh, todos nos merecemos, no solamente los 25 años, todos los pampeanos nos merecemos vivir con una tranquilidad y una paz social que muchas veces no la tenemos por cuestiones que tienen que ver con los partidos políticos, por, por ahí, por personas que están dentro de los partidos que se encargan de、eh, cargar las tintas a personas que por ahí、eh, no, no, no dimensionan lo que pueden causar en las redes sociales, en las radios, en los diarios, en estas cosas, ¿no? A ver, muchas gracias y feliz año. Gracias a vos y feliz año para ustedes también. Abel a b e l d a ñ o el intendente de 25 de mayo, un buen testimonio que la verdad que no conocíamos.、Eh, 25 de mayo no tiene、eh, servicios privados de piletas. La única pileta que hay en el caso este 25 de mayo es si funciona un Proida. v Y bueno, esta, esta confirmación que no va a ir por la reelección y cómo deja el pueblo, porque esa es una, una pregunta que seguramente este, le pueden llegar a hacer desde la, la oposición. Ahí lo escuchabas a, a Abel a b e l d a ñ o el intendente de 25 de mayo. Nosotros estamos en este momento、eh, de fuera del, del, del, del salón, del Zoom. De, del Centro de Empleados de Comercio, ahora estamos ingresando. Este, están, estamos a la espera del ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, y llegaron otros funcionarios y funcionarias. En un ratito se va a hacer la presentación oficial de, de este Provida 30 años. Y como te decía, hay intendentes de varios pueblos de, de la provincia de La Pampa. Vimos a s así muy por arriba a Pascual Fernández, también hay funcionarios municipales. Recién hablaban con Carlucci, pero también está、eh, Marcos Echeveste, el secretario de Desarrollo Social. De la Municipalidad de Santa Rosa. Estamos piqueando a ver si hay algún otro intendente como para poder comunicarles, pero hay varios de ellos que están reunidos, están charlando y están todos a la espera que esto en algún momento se haga la、eh, presentación oficial de los 30 años del Proida. v